El Redando las Mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De 10 a 12 horas Por radio La Riachuelo Zumba la Colectiva Zumba la Colectiva Chiva Raja La Colectiva La Colectiva La Colectiva La Colectiva La Colectiva La Colectiva La Colectiva La Colectiva Las Radios de la RNMA Red Nacional de Medios Alternativos En el Redando las Mañanas De lunes a viernes De 10 a 12 horas www.rnma.org .org. Bueno, ahí tratando de arrancar sosteniendo los cablecitos con la mano para que suene hoy, lo mejor que se puede. <risa> Muy buenos días a todos y todas del otro lado del parlante. ...a todas las radios... ...compañeras que retransmiten... ...este de Enredando a las Mañanas... ...enredados entre cables... ...y fichas Canon... ...para los que entienden... <risa> ...consolas y... ...todas estas cuestiones de contactos que... ...vienen siempre... ...así... Eh, ...tratando de... ...de emparejar con un papelito... ...con un... ...viste como cuando le pones un papelito a la patada de la mesa... ...esta vez desde... ...El Bolsón Radio La Negra FM 90.1... ...en la provincia de Río Negro, haciendo los feriantes, así nos autodenominamos... ...haciendo los feriados estos días de invierno por aquí en la Patagonia... ...bien traspejados en la montaña con lo blanco, mirando por la ventana desde aquí lo que se puede ver... ...saludamos a este enredando tarde que arranca con algunos problemillas técnicos... ...con un previo panorama informativo de la RNMA... y cerrando lo que está sucediendo en la Rioja, lugar que te tocaba hacer los lunes habitualmente, allí el encuentro undécimo de la RNMA. Y un poco le dieron a estancar con eso, así que si te parece bien vamos a poner un poco de música y arrancamos con las notas. Vamos con eso. Yo soy el campanero, yo soy de la costa norte de Colombia, y en todo el mundo entero, algo tocando mi guitarra rosa, yo soy el ca corne de colombia y en todo el mundo entero under the candy mexico esa cosa y la gente mala tiene pero yo soy el engranaje de mis ilusiones la madre del baile todo se revolotea pero no le agrego si te ampero esto un paseo bailemata de del pasto sabanero con cariño amor los complaces de esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuando esta mañana Enredada técnicamente Y desacartonando un poco el aire Que venimos haciendo los feriados Desde Radio La Negra a El Bolsón Intentamos bajar un poquito más La cortina Nos vamos poniendo a tiro de lo que viene Anticipábamos lo que fue El undécimo encuentro De la Red Nacional de Medios Alternativos Llevado a cabo en la ciudad de La Rioja Organizado allí por las y dos compañeros de la cooperativa Voces y un montón de personas y organizaciones del de noreste argentino que colaboran en este encuentro año a año de de la comunicación popular alternativa y comunitaria. Para eso hacemos contacto directo con esa ciudad con Romina de Radio Voces. Romi, ¿nos escuchás? Buenos días. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Buen día. Eh bueno, eh buenos días a todos y a bueno, al resto de de la gente que está escuchando entregando las mañanas como como cada día. ¿Qué tal, Romi? Javier te habla desde acá. <risa> Hola, Javi, ¿cómo estás? Buen día para vos también. Bueno, Romi, un poco la idea es que nos cuentes cómo fue, digamos, cómo cómo se desarrolló este 11º encuentro eh de la comunicación comunitaria alternativa y popular allí en la Rioja. Eh, bueno, la verdad que estamos en este lunes haciendo el balance general del encuentro eh, por cada colectivo y y, y bueno, y, y como que el balance en realidad es, es altamente positivo, digamos, la red me obra eh una vez más eh con con mucho eh laburo y con mucho compromiso llevar adelante un encuentro que implica la movilización de alrededor de 200 personas de distintas provincias de nuestro país este a a algún punto del país que en este caso fue La Rioja este y esta movilización de gente tiene el objetivo de que se pueda conocer, difundir, eh transmitir eh y analizar o debatir todo lo que tiene que ver con la comunicación comunitaria alternativa y popular y cuando decimos todo es es todo digamos desde desde lo que eh, técnicamente hace que nuestros medios salgan al aire, que pongan al aire eh o, o mejoren sus cualidades de transmisión o de o de impresión, o de no sé, de imagen, si estamos hablando de de audiovisual, este hasta bueno debatir los contenidos, en los vínculos entre de los colectivos en eh, las agendas, eh qué producimos, qué queremos decir, cómo lo decimos, digamos, la verdad que um, ya a través a través de todo eso lo encuentro, este, y bueno, y, y particularmente aquí en la roja como que nosotros le le pusimos un par de de condimentos, este, que como colectivo voces consideramos que era importante para este encuentro como era realizado en una universidad nacional. eh con la implicancia de los estudiantes dentro de la organización, algo que fue buenísimo, que funcionó muy bien y además los chicos quedaron eh muy contentos de lo que lograron hacer conjuntamente con nosotros aquí en territorio para que el encuentro sea posible. Este y en segunda en eh, segunda estancia eh a llevar a todo lo que tiene que ver con la comunicación relacionada a los medios si se quiere agregar un un condimento más que que es el arte como como medio de comunicación, ¿no? Y y bueno, y se hicieron también algunos talleres y exposiciones que tienen que ver con el arte y, y y que también digamos como que funcionaron muy bien, así que la verdad que que en general estamos eh que estamos muy muy contentos de de lo que logramos. Buenísimo Romi y bueno, decía gente de todo el país eh querés no sé, tirar algunos datos de de gente de de dónde, por ejemplo, Sí, bueno, me eh, vinieron compañeros de Salil, de Córdoba, de Mendoza, de Jujuy, de Catamarca, eh de aquí del circuito vinieron de Chetos, de eh perdón, de aquí de La Rioja vinieron de Chilecito, de Chetos y de aquí, bueno, de la capital de La Rioja, eh gente de Buenos Aires. <risa> eh creo que está ahí. Eh creo que no me estoy olvidando de nadie, pero más o menos esas fueron las provincias que que estuvieron participando. Buenísimo, Romi. Bueno, y un poco la idea de estos encuentros es poder, como vos decías, compartir eh todos estos saberes, ¿no? Eh la gente que participó, ¿cómo cómo la sintió? ¿Cómo qué, qué impresión tenés que que se se fue llevando la gente? Eh bueno, digamos que... Que que, que que fue positivo también las propuestas que que este año tenemos digamos de batir sobre sobre lo que viene eh construyendo la red en, en relación a la agenda, digamos, eh, cuestiones como charlas de debate sobre de derechos humanos, el patrimonio, eh la cuestión de, de la represión al joven, cómo construimos la acción ahí en eh, eh estuvieron digamos como muy concurridos eh también este talleres en, en relación a la fotografía, a intervenciones artísticas públicas, eh tam también digamos fueron como con talleres constantes eh populares y estos cursos como como más operativos, especiales que resuelven el el de todos los días como fueron eh, talleres de de herramientas legales para para organizaciones cooperativas o mantenimiento de plantas tramo oren yo eh fueron la verdad la, las ofertas de de talleres que se tenían, cuotas que teníamos para brindarle a quienes se acercaban eran eran muy variadas y creemos que eso eh pudo a contemplar todas las expectativas con las que llegamos aquí, en algunos casos más y en algunos menos, pero pero estuviera la disposición, así que bueno, creemos que creo que bien seguramente es, es todavía muy nuevita el el balance que puedo hacer a esta a esta hora, yo hoy, hoy lunes, sí. este, pero bueno, eh vamos a a seguramente se, seguir difundiendo y contando, profundizando en, en los entregando de, de la del resto de la semana. eh quizá hay unos detalles más que que fue dejando el en encuentro y que todavía hoy eh, no no nos damos cuenta. Seguramente, Romi, bueno, muchísimas gracias por este por este resumen de de de este 11º encuentro de la red eh apenas recién concluido, todavía están allí muchos de los compañeros y compañeras en en plenario de la de la red, de quienes participan activamente y orgánicamente de la red, así que sabemos que estás ahí participando, te te, te agradecemos muchísimo el tiempo que que te hiciste para compartir esta estas vivencias. No, no, gracias a ustedes, conca, la verdad que que bueno, me parece que que esto que que tanto es, es la red media, ¿no? No sé, pero o sea, aquí concretando este encuentro que que es de todos yotras, que también es, es de la negra, eh y ustedes allí sosteniendo esta propuesta eh de programación de contenidos que que también es es de la red, que es de todos nosotros y y nosotras que que estamos aquí en La Rioja. y y que y nos parece que que eso es lo lo más rico que podemos sacar de este trabajo en red, digamos que que estamos fundas construyendo eh una propuesta de comunicación distinta para para nuestros pueblos, así que nada, contenta de de poder haber estado con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Romi, totalmente de acuerdo con esto que planteaste. Te, te mandamos un abrazo grande y a través tuyo a todos los compañeros y compañeras que están allí todavía en La Rioja eh despertándose después de de de un fin de semana de mucho laburo, de mucho compartir. Bueno, un abrazo a usted. Hasta pronto, que termina después en los ambientes. Hasta pronto. Gracias, un abrazo, eh. Romi. Y así nos toca a nosotros esta vuelta a trabajar. Dos cumpas se juntaron en el 11º encuentro del RNMA que transcurrió este fin de semana. Dame el dedito, por favor. Ay, gracias, Ay. compañero. Eh, y y en esto de de la propuesta comunicacional distinta que venimos haciendo y que intentamos hacer con estos ruidos y con estos detalles, en relación a la mañana también agregar de que hubo fiesta anoche, no solo por festejar este onceavo encuentro, sino también por los 10 años de la RNMA que está cumpliendo a partir del 2004 ese encuentro fundacional en Neuquén. Leuquén. Así que bueno, también ahí feliz cumpleaños para todos y todas los que integramos eh la RNMA. Sí, y un poco rescatar esto con lo que se despedía Romy, ¿no? Que eh tan fundamental para nuestros medios que están hechos desde una mirada eh diferente, una mirada popular, eh comunitaria y alternativa. y que tiene que ver con que justamente poder eh sostener un medio de comunicación con un montón de cuestiones que si bien no tienen idea de querer parecerse a los medios comerciales, sí, si por ejemplo, sostener un espacio informativo a diario, un panorama informativo semanal con un resumen de de la información que nos interesa, son eh, tareas gigantescas que no se podrían hacer desde un solo medio y que en cambio sí los podemos llevar adelante en la medida en que nos ponemos de acuerdo, nos organizamos, laburamos y pensamos las cosas desde una manera diferente, porque decíamos recién con Diego, qué bárbaro, eh. Un año de panorama, ya no sé cuántos meses de enredando, todo sin un peso y bueno, en las condiciones en las que las estamos haciendo, así con mi dedo pulgar sosteniendo no, no la, sueltes, la, la ficha tanto para uh no, no no lo puedo soltar la consola de efectos que se dispara sola claro. y así como otras tantas maneras y otras calidades sonoras van dando vueltas en en esta diversidad que conforma la red nacional de medios alternativos ¿Te parece que cerremos esta este feriado, esta apertura de de, de fiesta y de y de cumpleaños que tenemos con la RNMA? Arrancamos esto enredando con cumbia. Dale, a mí. Y eso... vamos a continuar con cumbia. No me preguntes. Con eso dale para adelante conmigo. Y vamos a volver un poco con información y empezamos a cambiar los tonos de esta mañana enredada dale. desde rnma.org.ar.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 Cuando yo te conocí, te, vi Cuando yo te conocí, te vi, yo te conocí te vi bailando yo te conocí, te vi Y ahora que tú estás aquí conmigo ¿y tú eres tú? ¿y tú eres tú, cariño வந்து சுத்திக் கொண்டுசிவிட்டு சுத்திகோனு சீவி சுத்திகோமி மீனீ மோ அசிவாய் தூங்கிய அசிவாய் ஈரேசோ மி கே லேசி கும்போ மீன் கேர்த்தோ மீன் கேர்த்தோ மீண்டும் கேட்டோம்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 ஒன்று சுங்க சுசிசாங்க சுத்திக் கொசி செவி வைம் ஒன்று சுத்திகோனுசி குறிகு நீங்க நீங்கியிருக்கு அரிசாயி யோ இங்கே பசக கிட்டி மோச சிவாய சிவாயி மிக multim��� dość Ya voy en la teoría ya. Hola. Se solicita la presencia de editores de audio con RMNA positivos. A ver, vamos a consentar, aprovechemos. Tomémonos 12 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Hagamos edición en vivo. de llegando en realidad en la mañana desarmando la madeja del impaciente muy buena dicha okay en giro con el enredando desde no aquí no se viaja La red nacional de medios alternativos todas las mañanas con los El juego de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿sí? ¿no? Claro. Y uno suele jugar con esto. A las 7, enredando las mañanas. Uno más sonoro de la información y las noticias Echo in rest RNMA <Susurra> Enredando las mañanas El separador que anuncia que estamos Enredados con la RNMA Vamos a pasar a la información Concreta como Intentamos hacer de lunes a viernes Esta vez Vamos a andar girando por la región Nos vamos a la localidad de Skelp Sí, Diego, eh vamos a estar estamos en comunicación ya en realidad con Corina, compañera de la asamblea No a la mina de allí de Esquel. ¿Qué tal Corina? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenas días. Cuánto, saludos a toda la gente de Salamanca. Bueno, Corina, eh un poco la idea era comunicarnos con vos porque eh sabemos que mm, la asamblea ha hecho una gigantesca labor de eh juntar eh una cantidad impresionante de firmas en la provincia de Chubut para generar una iniciativa popular tendiente a obligar a al estado chutense a modificar algunas cuestiones con respecto a la ley de minería, ¿no? Contános un poco cómo es eso. Sí. Eh la eh Asamblea Kelpis tuvo como una tarea eh particular o o de esta, ¿no? Que después que terminamos de cerrar un procedimiento, pero que en realidad involucró un montón de asambleas. y tenemos de vecinos en toda la provincia de Chubut, que eso fue lo más importante, lo más interesante. Usamos por primera vez eh, un organismo de la iniciativa popular que figura en la constitución de Chubut, en su artículo 263, que dice que un grupo de ciudadanos puede presentar un proyecto en la legislatura si cuenta con el aval del 3% del padrón electoral de la provincia. Entonces, después nos costó un montón de trabajo este encontrar la la forma de organizarnos para poder implementar eso y el proyecto que, que presentamos es un proyecto para pedir la remediación de metales pesados radiactivos en toda la provincia. Nosotros para recordarles a los vecinos que quizá no nos damos estamos este bajo el amparo en el tema de remediación de radiactiva bastante además es bastante cotada que sale el 5000 usos que prohíben la minería por uso de cianuro que hace lo abierto. Fue una ley que se surgió después de de, de toda la movida este en este de la consulta popular del 2003 eh pero sabemos que por la cantidad de proyectos y de intereses que hay en Chubut para que todavía hay más de 1000 proyectos de floración en los que se quiere avanzar, hay muchos que tienen que ver incluso con sustancias radiativas, también por el avance de la tecnología megaminera, ahora vienen con megaproyectos que son por galerías, entonces a ellos les sirve para eludir también esta legislación que tenemos vigente. Entonces en las asambleas, eh, también poniendo en juego todo el conocimiento que se ha forzado, que se ha acuñado durante una década de lucha, en todo Chubut y en toda la Argentina, hemos llegado a, a producir... presento el proyecto de ley que consideramos más seguro, más exhaustivo, más adecuado para este restringir la avanzada megaminera sobre nuestra provincia, que está haciendo mucha presión y que si eh, está eh, es como muy fácil de partir la ley 5001. Entonces nosotros presentamos un proyecto para asegurarnos de que no se avance con la megaminería. Para eso implementamos por iniciativa popular una junta, una mega junta de firmas en todos los pueblos de Chubut. De hecho, en la comarca se juntaron miles y miles de firmas, así que de paso este estamos en la misma, unísimo y mil gracias a cada vecino que firmó. Eh, seguimos a juntar además descartarlo aquellas que no estaban en condiciones porque no las había requisitos, tenían que ser personas que figuraran en el padrón electoral de Chubut. así que nosotros nos tomamos el trabajo como eso lo lo iba a a registrar el tribunal literal, iba a a chequear, eh, nos tomamos el trabajo previo para que fuera lo más prolijo y correcto posible y no corriéramos riesgo de que nos rebotaran el trámite y todo se revisó chequeo minucioso de cada una de las planillas firmadas sí. y nosotros mismos descartábamos a que se repetían o que no figuraban en el padrón lo que no estaban en condiciones Las que estuvieron en condiciones y que nosotros presentamos en el Tribunal de Tránsito eran 13.007. Quedaron descartadas otras tantas porque no cumplían con algún requisito y otras muchas, pues, ya, como fue una, un operativo enorme en toda la provincia, eh, nos pasó también que nos llegaron eh, con ellas firmadas después que ya habíamos hecho todo el camino. Y bueno, quedaron afuera. O sea que el número 13.007 en realidad... en unas cuantas miles de personas más que firmaron, sí. pero es el número digamos perfecto y finito del trámite, ¿no? 13.000 firmas es muchísimo, sí. es el 3% del padrón. Lo presentamos en el Tribunal Electoral el 4 de abril. Eh el Tribunal Electoral lo chequeo con el procedimiento que ellos hacen, que es un procedimiento así aleatorio de un 10% de las firmas, de fijarse que estén correctas y eso pasa a legislatura. Una vez que pasa a legislatura Eso, todo ha estado parlamentario, que eso fue en junio, uh -huh. perdón, el 26 de mayo el Tribunal Electoral ingresa al trámite correcto en legislatura y se le da Estado parlamentario en los primeros días de junio. Contento, feliz, es a eso, que en sí mismo es un hecho histórico que se hace por primera vez en la provincia, y debe ser de, no, no tenemos mucho, mucha noción, pero creemos que es inédito en todo el país, Sí, sí, como cumplimiento de vecinos, uh -huh. logro presentar un proyecto de ley de estas características en la legislatura, eh las tiene muy contento. Sí, ¿no? como como iniciativa popular provincial, creo que es la primera del país, porque sí. de hecho ha habido otras iniciativas populares, pero municipales, eh nunca provinciales. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, por eso podemos estar eh, sentir un un poquito de de, de orgullo todos ¿no? no, no. todos y cada una de las vecinas de los 198 بوتenses que participamos porque es una media empresa la que emprendimos que además como como se hacen todas las cosas, ¿no? A puro pulmón sin claro. sin aparato, sin sponsor, sin nada, es una eh con con trabajo y con conciencia y con esfuerzo de montones de personas en todas las provincias. Bueno, si ustedes se dan cuenta La legislatura porque hasta ido todo bien. Se di vueltas la historia, hasta ahí este todo celebrando fantástico. Toma estado parlamentario, <risa> incluso los grupos de vecinos que están más próximos a la legislatura que laburé sí. un montón, se reunieron en comisión con con los legisladores de todos los bloques para coordinar una agenda, como ya tienen 6 meses para tratarlo. ¿no? Algo que tiene que quedar claro es lo siguiente. Por ley la legislatura está obligada a tratar este proyecto en un lapso de 6 meses. Después se juegan con hasta cuando los 6 meses y si somos estrictos está entre el 26 de marzo, 6 meses sería 16 de noviembre. Ahora, este hay ahí una unos jueguitos de de tiempos, entonces vamos a ver qué pasa con ese plazo, pero el el que nosotros tenemos en mente es el 26 de noviembre. Entonces, si se lo pueden tratar en esta semana o lo pueden tratar el 26 de noviembre. Listo, claro. sí, podemos hacer alguna jugareta de tiempo y hasta patearlo para después. También vemos que están jugando con eso, porque para los equilibadores de Chub esto es una papa caliente y en realidad es un proyecto que les incomoda muchísimo. Estamos en un momento en el que eh hay un lobby minero. Ahorí nosotros usamos mucho la palabra lobby para para el vecino que no tiene registrado, qué significa esa palabra? Los lo, las corporaciones mineras manejan un volumen de dinero enorme y siempre se están acercando para convencer a los funcionarios. Y como en ambos el box público y nuestros funcionarios a veces son fácilmente este vulnerables a las presiones de las megacorporaciones, ¿no? Un, tienen tienen muy no difícil Eh, claro. Sí, sí. Hay miles de razones para convencerlos, que las tienen las empresas y no hacemos los vecinos. Entonces, a veces este inviten son se juntan demasiado con las empresas para nuestro gusto y y nos complican mucho la vida los vecinos. Pero bueno, son las cuestiones este con las que tenemos que lidiar. Uh -huh. Entonces, esas tienen las, las corporaciones tienen mucha proximidad con los funcionarios y con los representantes nuestros, por otra parte tienen toda la plata para llenar eh con enormes espacios de publicidad de, o de pseudo notas periodísticas todos los diarios chubutenses. Uh -huh. Entonces, este eh diarios o medios provinciales grandes que se le restringe la participación a los vecinos, entonces empieza a sonar como una única campaña que es la de las corporaciones mineras que, que quieren avanzar el Chub. Encima está la la cuestión del uranio, la meseta que se vincula con el plan este atómico nacional, eh con las CN, las CNEA estuvo reunida en estos días, vienen con estudios de la Universidad de La Plata, vienen funcionarios del Ministerio de Planificación Nacional. Entonces, hay interés del gobierno nacional, del gobierno provincial, de los de gobiernos municipales, más todo el aparato de prensa provincial. Nosotros estamos analizando, estamos en un de hecho tuvimos una asamblea de asambleas este fin de semana en Esquel, donde vinieron representantes de las asambleas de todas las provincias y un poco yo estoy compartiendo la lectura que hicimos entre todos, ¿no? Nos uh -huh. nos encontramos en un escenario en vestia minera, un poquito más solapada porque también como es un año preelectoral, los los gobernantes y los funcionarios se cuidan y, y usan esos eufemismos de no están en agenda el tema, como subestimando a la población pensando que somos todos tontos, que nos damos cuenta que igual ellos se están roskeando para impulsar la actividad, pero sean los distraídos todos quiten del sectorial, <risa> como para que eso no juegue en la pulseada o en las cuestiones que los vecinos a la hora de votar van a tener en cuenta. Eh, por eso también nos parece importante, por eso la premura que tenemos, la urgencia que tenemos porque nuestro proyecto de ley está su curso y vamos a hacer todas las acciones de difusión y de presión popular necesarias para que eh sea tratado como corresponde por ley. Tiene que ser tratado sobre tablas, tienen que votar por sí o por no este proyecto en estos seis meses, y nosotros queremos que sea aprobado, que nuestros representantes nos tienen que escuchar y tiene que ser aprobado. Lo ¿Qué? que te iba a contar es sí. que, una vez que tomó estado parlamentario, nos fue torcedida, <risa> los vecinos se juntaron con las comisiones, fijaron una agenda en la que los vecinos íbamos a aportar información y a llevar a nuestros propios vecinos especialistas en las diferentes temáticas vinculadas con el proyecto, cant hizo unos fundamentos para explicárselo, para llevar material informativo, todo fantástico, todo parecía muy bien. Sin embargo, en días anteriores la los informes difusores sí. que habían recibido los vecinos habían firmado una nota algunos rebotando por ese trabajo. Decían que se hizo de manera sí. el literal porque se consideraban que no estaba bien chequeado, lo cual fue incluso este el mismo Tribunal Electoral después dictaminó los días después que ser improcedente. Claro. porque por la Constitución al la, la entidad que le corresponde te quedar la validez de la presentación de iniciativas populares al Tribunal Electoral este claro. siguió la la norma que es la específica de la iniciativa popular el argumento de de la asesor legal de de la Comisión de Asuntos Constitucionales que fue la que rebotó o la que hizo esta maniobra también muy trapera Hoy es favorable de devolver el trámite de la iniciativa popular, lo que alegaba era que no se había tenido en cuenta otra ley, que es la la vulnermente conocida como Ley Turiño, en que fue una ley posterior a la iniciativa popular y que es más general, que habla de la juntada de firmas en, este en general de un grupo de vecinos para presentar cualquier cosa y que dice que tiene que tener el el taloncito y el chequeo de que ese cada uno de los que firmó lo son las últimas dos elecciones. haylo sí. mucho más restrictivo, entonces que ameritaba otro chequeo. Eh nosotros eso con las asambleas y los abogados que tenemos dentro de las asambleas nos dijeron no. Eh sí pues, eh, elaboramos un dictamen que también lo presentamos, lo presentamos a la legislatura y al Tribunal Electoral. Eh con todo el encuadre constitucional, eh dice la Constitución de Chubut en realidad eh, si somos estreito es una constitución que propende a la participación popular que propicia este tipo de iniciativas entonces eh y y además el tribunal iter siguió la reglamentación de la ley específica de iniciativa popular claro. así que eh, eh lo que le estamos diciendo increíble a los representantes de a ver no pongan palos en la rueda nuestro trámite está perfectamente correcto no puede ser están buscando el truco y están buscando una ley que es más restrictiva de la participación porque la verdad pedirle los dos talones de la última elección a cada uno de los firmantes que figura en el padrón electoral es para que no se presente nadie. No. Este porque es, es es como muy difícil, qué más hay que se sí. van a anexar en verina de, de cada uno de los que firmó, es ridículo. Entonces, el mismo Tribunal Electoral eh respondió a la legislatura diciendo que era improcedente. lo que habían hecho, pero hizo algo muy muy este también afinado, que fue este que sin es precedente lo que están viendo, cómo hacer el chequeo como ustedes piden, Entiendo. también de un porcentaje desviatorio del trámite, dijeron, se encontraron con un porcentaje muy bajo de fractales que este, o sea, nos seguían sobrando miles de firmas, cientos de firmas para estar por encima del 3% del padrón que nos pedían, a donde eh descartándolos mismas refrentores se encontraron, así que volvieron a entrar en trámite correctamente doblemente legitimado, doblemente legitimado hay que decirlo todo el tiempo, así que sigue su curso eh nuestro proyecto de ley pese a las mismas trampas que los legisladores nos ponen para sacárselo encima. Eh por eso lo que nosotros estamos tratando es de de, de retomar eh, esa situación y en la asamblea que tuvimos en el esquema de la Unión de Sables Troten este fin de semana determinamos un plan de lucha provincial y articulando acciones eh, en dos frentes por un lado va a hacer eh, hacer todo tipo de actividades de difusión para impulsar la la presión popular Y, y, y el asesoramiento informativo que corresponde a los diputados para que este proyecto de ley esté aprobado y por otro lado eh, bueno, estar atentos a todas estas movidas que está haciendo el lobby megaminero y sobre todo generar acciones para fortalecer eh, desde las localidades que estamos un poco más organizadas hacia las localidades que están más vulnerables en este asedio que por ahí son las localidades de la Metete y del interior de la provincia Eh, fue un encuentro re lindo, el que tuvimos en escala, vino gente de todas partes, tuvimos también representantes, vecinas que vinieron de la Asamblea Comarcal en contra de la contaminación, saqueo, eh que nos acompañaron, que nos contaron también la, las problemáticas que ustedes están teniendo, que quizá no tienen tanto que ver con las estrictamente mega minero, pero bueno, nos nos comentaron los problemas que tienen con el pasapueblo, que quieren implementar este avanzando sobre el Parque Nacional nos comentaron las negociaciones inmobiliarias, las problemáticas vinculadas con la trata y demás que tienen que ver con que los intereses petroleros están guate asentándose en la comarca. Ahí donde y nos bueno, encontramos en, en en la misma lucha, ¿no es cierto? Sabiendo que sobre... todas las luchas son todas de todos y nos interesan y no, nos nos nos hermanados en la lucha para apoyarnos unos a otros. Así que nos vino bárbaro que vinieran las vecinas de la comarca a interiorizarnos para estar cada vez más atentos y ayudarlas en todo lo que se pueda y esas este también llevaron eh información de, de de lo que comentaron los vecinos de Paso Indio, de Indios, de Comodoro Rivadavia, de Cusarmen, de Ganán, de uh -huh. eh, Puerto Pirámides, de Puerto Madryn, de Esquel eh y bueno, estamos juntos, siempre sirve un montón juntarse. está muy contenta por lo de pasaste fin de semana y con energías renovadas para seguir trabajando. Bien, para los que se enganchan tarde en este extenso y minucioso informe que nos está dando Lorena de la Asamblea Noalamina Corina, perdona, perdona, no, no, la, la rebautizada Corina oye. de la Asamblea de Noalamina de Esquel. y dando también todo el panorama provincial, ¿no? Ante esta iniciativa popular de proyecto de ley para impedir la megaminería en toda la provincia como como punta de lanza, ¿no? En todo el país sobre este tema que que nos viene persiguiendo no solo en la provincia del Chubut, sino a lo largo y ancho de toda la cordillera, ¿no es cierto? Ajá. Uh -huh. Así es. Te agradecemos mucho la comunicación, seguiremos en contacto, seguiremos difundiendo como parte de estas acciones que fueron definiendo este fin de semana y tratando de que nuestros legisladores allí cerca de del mar y muy lejos de de donde se desarrollan estos emprendimientos y esta contaminación eh tomen conciencia y se pongan de una vez por todas de, del lado del pueblo. Exactamente, en esa estamos, así que bueno, como se decía, definimos un plan de lucha con acciones pormenorizadas que las iremos dando a conocer en cada pueblo, en cada lugar, a medida que las podamos plasmar, eh pero van a ser meses muy movidos, muy activos, eh que eh, eh, vamos a enfocar como siempre en las actividades de difusión y de movilización populares y y a esas vamos a invitar especialmente durante estos meses a los vecinos y a los residentes porque sé que eh siempre están tan propensos a ese debate de recta que la aldea de las terceras nosotros si no vamos siquiera a debatirnos como invitar a debatir a, a las plazas, a las escuelas, a las universidades, a las calles, donde nosotros debatimos desde hace 12 años. Así que va a haber más actividades que nunca y y bueno, por supuesto, la mejor forma es fijar vecino a chot eh sumarse es eh, estando colaborando y difundiendo pues la difusión la lucha es así de boca a boca en la calle moviéndose entre todos como se hizo siempre y bueno es uno de esos momentos para que estemos más activos, más comunicados y más participativos y esa es la forma en la que tratar de hacerle entender a la representación del pueblo de que se trata su tarea. <risa> Un honor realmente Corina poder charlar con vos, saber que sos una de las tantas voces eh que que se juntan, que se organizan eh para llevar adelante estas estas luchas y estas definiciones del futuro que queremos para para nuestro pueblo, para nuestra región, para nuestra zona, para nuestro país. La verdad que es, escuchándote eh nos nos mirábamos con Diego acá y decíamos la verdad que qué claridad que gana el pueblo, que gana la gente cuando del otro lado tenemos políticos tan este tan poco tan poco puestos a a laburar en pos del pueblo. Eh realmente te agradecemos muchísimo eh la eh todo lo que nos informás y y la forma en que lo hacés que realmente es muy muy clara. Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio, y, y bueno, estamos en contacto cuando quieran. A un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Los empresarios mineros definen su proyecto como sustentable, pero pongan atención, señores. 1. Por definición, la mega minería sustentable no existe. 2. Destrucción de ecosistemas, impacto químico de desechos tóxicos persistentes y bioacumulables. 3. Tierras devastadas, aguas contaminadas, patrimonio histórico destruido, un grave peligro. 4. Comunidades destruidas, enfermas y empobrecidas. Debo explicar mi posición. La mega minería sustentable no existe. சோன்ோனியோ கிளியூ காசின் சோனியோ திரோ சோனியோஸ் மானியா சேர் போ சோனியா சேர சோனியா நான் சோனியால சோனியூ நான் செந்தோலி Decía. Soñé otro. Por, de Italia, por el que representan proyectos para nuestra población la mega no சி மூன்று சி பாய் சூன் சிம்பி சூன் Ver reina que siempre otra vez sueño otro Es obligatorio asumir medidas de protección de la naturaleza y la vida humana. Si tenemos el riesgo de equivocarnos, mejor equivocarnos por el lado de la protección y no por el lado de la destrucción. Sueño otro Por el blanco conocemos los riesgos. Sueño, sueño al trabajar, sueño hasta enfermar tan lejos y tan cerca. Pacífico, sueño tú sola, tan lejos y tan cerca. Siempre toca y llega, sueño otro. Pertenecemos a la naturaleza, que somos hermanos o por lo menos temimos de todo lo que tiene pierna, patas y raíces. Y que de la tierra venimos y a la tierra vamos. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando Soñé al despertar Que la vida renazca nuevamente en otros que llegarán ¿Y cómo nos vamos a olvidar de eso? Soñé otro, soñé otro Tan lejos y tan cerca Soñé otro, siempre toca llegar Y la lucha por los derechos humanos Y la lucha por los derechos de la naturaleza Son dos nombres de la misma dignidad Todo bien. Uno, destrucción de ecosistemas, impacto químico de desechos tóxicos, persistentes y bioacumulables. Dos, tierras devastadas, aguas contaminadas, patrimonios históricos destruidos o en grave peligro. Tres, comunidades destruidas, enfermas y empobrecidas. Cuatro, debo aclarar mi posición, fuera minera Pitaya. América Latina está viviendo un tiempo de cambio, se ha desatado una energía creadora muy linda, me devuelve la esperanza. La certeza. 1. Desarrollar sin afectar a las generaciones futuras. 2. La misma cantidad de espacio ambiental para todos. 3. No desarrollar proyectos de alto riesgo ambiental. 4. No dejarle la carga contaminante a terceros. Para Minera Pitaya Los empresarios mineros definen su proyecto como sustentable, pero pongan atención señores. Uno, por definición la megaminería sustentable no existe. Dos, destrucción de ecosistemas, impacto químico de desejos tóxicos persistentes y bioacumulables. Tres, tierras devastadas, aguas contaminadas, patrimonios históricos destruidos o en grave peligro. Cuatro, comunidades destruidas, enfermas y empobrecidas. Dejo en claro mi posición, la megaminería sustentable no existe. Fuera minera, ni talla. Dejo Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca, soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos, soñé la risa, soñé la ilusión. Para minera pipaya. Soñé otro mundo, soñé menos boda, soñé una Mariana que en fin se podía, soñé de un amor de noche y de día, soñé la fortuna, soñé la alegría, soñé de la luna que no se rendía. A mi gato le decía minera pitaya பிக்காயிரல் பள்ளி La mega Raúl Guanzo, trabajador Minero, nos dijo Feliz día y nos quedamos todos duro Porque, claro, ese día el locutor Ninguno de los tres el locutor No le oh. dijimos nada, ni un placer Después le tuvimos que aclarar Después le dijimos, bueno, nos quedamos con culpa Sabemos a nuestro locutor favorito Que es el señor Diego Corbarán El locutor siempre me entusiasme mucho, y te lo dije muchas veces, Fer, eh, el hecho de que ustedes estén trabajando en este proyecto maravilloso que es este, la red, que es un fenómeno que por supuesto no tiene la amplificación de los grandes medios, pero que no bueno, lo tiene porque hay una competencia, es una pelea con el discurso, ¿no? Comunicación y memoración hay una pelea de texto y contexto, creo, ¿no? Estamos en un contexto en el que estamos discutiendo estos temas, van imponiéndose distintos textos, y usted propone un texto alternativo que es fabuloso y que si la gente supiera que es importante sumar discusiones que no son necesariamente las que se proponen los grandes medios o la mirada que se proponen los grandes medios sobre determinados temas, ahí sería un voto favorable por la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 cacicos concebidos de la mirada individualista, pero es la gran apuesta, por eso me me, me parece que el proyecto que están entregando las mañanas es, es una dimensión, a mí particularmente me entusiasma mucho, y se lo cuento a todo el mundo, porque más que andan como locos, como si fuese loco y y terminan poniendo las radios de siempre, me me parece que la apuesta la apuesta es <música> yo vos a ver que nosotros en nuestro medio tenemos que optimizar recursos. Sí. Me tirás un Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí. Silencio en el estudio, por favor. Silencio en el estudio. Sí. Bueno, va. va. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Punto no más abajo. andolas mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo bigote, gracias. <ríe> Felicidad, Diego. No, querido, me quedó la voz puesta para no sacar. <ríe> Ay. y entregando entregando, vamos entregando al aire nuestros separadores otra vez con locutores de verdad sonando entrelazados entre nosotros en esta comunicación alternativa popular y comunitaria desde El Bolsón, provincia de Río Negro, Radio La Negra FM 90.1 transmitiendo por muchas radios compañeras de la red y también de otras redes haciendo información desde la Patagonia. Sí, Diego, por eso ahora estamos en comunicación con Patricio de FM Gente de Radio de San Carlos de Bariloche. ¿Qué tal Patricio? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué diga? Bien. Bueno, Patricio, un poco la idea de comunicarnos con vos eh tiene que ver con que eh Luego de una serie de sucesos que estuvieron dándose aquí en el Bolsón, eh hubo un cambio abrupto de de comisario y el comisario que llega acá, el comisario Poulete, viene de Bariloche de estar a cargo del penal eh de de Bariloche justamente donde eh tiene una serie de denuncias hechas y un procesamiento incluso hecho eh por por su accionar allí en ese penal queríamos un poco que nos cuentes cómo qué es lo que se sabe allí en Bariloche Bueno, el procesamiento se viene desde los 2013, digamos, de julio, desde julio de 2013 que lo lo procesó los sala a raíz de unas denuncias que se produjeron pues el 13 y 14 de marzo de de ese mismo año hubo eh, torturas. Mhm. Uh -huh. eh, esas denuncias al presidio radicadas por por una abogada que contactó la denuncia, contactó las torturas y plantea una sola denuncia. Eh ahí intervino el juez Osada, el juez Osada contactó eh la sección eh e inclusive hasta eh eh no la gente que había sido torturada fue eh revisada por el, el porfomedico el cuerpo médico forense y también dio dio positivo que esta gente había sido torturada cuando este comisario Poblete era director. Mhm. Uh -huh. Eh El procesamiento se realizó y en octubre de ese mismo año la Cámara del Crimen Primero anuló todo el procesamiento porque, entre otras cosas, digamos, más allá de la cuestión legal y las palabras legales, que es una manera complicada, eh, eh, decían que Lozada se había eh, eh, excedido, digamos, en, en sus funciones y volvió todo a fojacero. es el procesamiento sí eh pero que hasta el momento no, no sé eh, no se sigue impulsando digamos está ahí como en standby esto que suele ser la justicia rionegrina viste que uh -huh. por cuestiones procesos de cuestiones técnicos anulan los procesamientos que lo vuelven a hacer cosa que después eh reiniciarlo se ve, se va a estar complicado Sí, sobre todo esto ocurre sí. cuando se trata del procesamiento de un comisario, no no es eh, el mismo caso cuando se trata de de militantes de organizaciones sociales, cuando se trata de de claro. bueno, claro. de de la pobreza en general, ¿no? Y bueno, y fíjate que del asunto también por cuestiones técnicas no se procesa a, a la policía implicada en el asesinato de los tres pibes. Uh -huh. en la barra en el 2010, en fin, son todas cuestiones que este que en realidad tiene nada este diluyera el procesamiento y es cierto cuando cuando se trata de de tipos que están en, en, en, en acusado desde de la policía eh, esas cosas ahí en standby. Claro. Patricio, eh ya que hablás de de la situación de de los eh policías procesados por el el triple asesinato de los chicos del Alto de Bariloche, me gustaría un poco que que nos cuentes cómo es el panorama hoy allí en Bariloche con respecto a esta situación, digamos, qué qué cómo cómo sienten digamos que se modificó la situación eh recordamos que después de del triple asesinato también estuvo toda aquella situación de los saqueos en donde se inculpó a gente de una organización eh social de allá también no como que hay una persecución bastante marcada, ¿no? Por ahí varios Mhm. Uh -huh. Eh la cosa, eh, si bien los familiares y las organizaciones sí han avanzado de alguna manera en persistir, la, la cosa, de hecho, ahora el año pasado se cumplieron más años eh la cosa quedó eh, eh sigue sin sin modificarse, cuando no hay silla una una citación por parte de de la justicia, la policía para declarar. Eh, eso dice táctico, tú sabes sobre sobre eh cómo fue la actuación de esta, de esta seguridad dando la, las balas de plomo, pues bueno, hay un montón de tácticas que parece que el llega, que pasa por alto o no le da mucha volilla. Después de eso vinieron las cuestiones de, de los saqueos, los únicos implicados que había denuncias y sigue la gente tan era otra de que esto fue organizado por por otros sectores eh los se procesaron a cinco personas de, de meditantes sociales. Sí. Después hubo un corte de ruta donde se procesó a otras 70 que pertenecen a la Justicia Federal. Uh -huh. Eh, donde se procesó por parte de la Justicia eh, Federal eh a otras personas más que fueron detenidas por este corte de ruta que siguen procesadas. Este eh, eh, después eh hubo eh otros gastos más que tuvo bastante eh, que fue bastante importante de un grupo de jóvenes que venía de eh, que pertenecen que hacen bulla, que también se no un gasto que venían a a la madrugada o a la mañana y fueron interceptados por la policía y golpeados, también hubo denuncias y de hecho en ese caso cuando eh se hizo la ronda de reconocimiento pusieron a otros policías por tanto no se puede identificar a ninguno de los que agredían a estos pibes. Sí. Así eh, eh constantemente pasan estos hechos eh y lo peor es que quedan en la nada y todo el mundo sabe, inclusive alguna pienso que existen unas políticas que se usan esos recursos para evitar que a algún algún cogañiento alguien eh uh -huh. bueno y de hecho bueno quisiera por, por supuesto el gobierno provincial ¿no? un gobierno provincial que que intenta alinearse a la derecha eh más explícita de nuestro país y que que intenta también digamos hacerlo eh económicamente, ¿no? participando de un negociado en cámaras de seguridad que intente instalar en todas las localidades a la fuerza, como es en el caso de El Bolsón, en donde eh bueno, la la la llegada de este nuevo comisario sin dudas está ligado a a este a esta imposición, ¿no? Eh ¿cómo cómo la ven ustedes desde allá, Patricio? Y bueno, es así, los días días día nos hubo una marcha de residencia por el asesinato específico que se dio con ganas en el centro eh después de la salida de de un boliche y bueno, lo que vamos me a mencionar es esto, ¿no? Que los pedidos de seguridad por parte de la gente que marchaba, bueno, pues sumaron bastante gente que fue una con una bastante importante bien y tiene que ver con estas cosas con con pedido de más policía y pedido de esta política de seguridad que evidentemente es un negocio bastante importante que se ve porque a eso le dan manija uno se pregunta qué qué soluciona eso, mira, ¿no? Y uh -huh. no hay ninguna cuestión de fondo, no hay ninguna solución de fondo. Eh nosotros estábamos viendo en uno de nuestros programas eh sobre lo que está pasando en la provincia de Córdoba con claro por la técnica del dinero rochero, por ejemplo, que se mete en barrio privado uh -huh. y que se acelera este que suba el costo de vida en los pueblos donde esos barrios privados se meten y uno ve esa imagen en un pueblo de la provincia de Córdoba, CDito, y lo traslada a nuestra región y es lo mismo, digamos. Posición de más este De, de este tipo de emprendimientos políticos para que todo sea más tranquilo se necesita más esfuerzo eh, facial más más represión pero eh, aumento de coste de la vida etcétera etcétera etc., y ninguna eh, solución en cuanto a las posibilidades que tenga la gente de conseguir más laburo o de tener escuela o de tener un gimnasio o de tener espacios verdes uh -huh. la otra vez estábamos hablando por la gente del barrio de Mahuehué que es uno de de los parques más grandes de la ciudad y ellos están tras el retraso desde hace años de que se le ponga cloaca de que se le ponga este que se catalice el barrio porque cada vez que llueve se inunda y siempre hay gente que tiene que estar este asistida porque se es está sin casa eh, ellos reclamaban que acá hay un proyecto para para a 76 sendas y esa regisenda este cuestan 5 millones de pesos o algo por el estilo acá la ciudad de los kilómetros. Sí. Eso bueno, decía que yo dije menos que de los recono, que conocen que es importante que se avise, no, pero también decía que hubiera sido bueno que esos 5 millones de pesos se, si, se pusieran en la obra, creo. para solucionar los problemas urbanísticos que tienen. Sí, la, las las las necesidades más básicas, ¿no? De, del ser humano claro, poder claro. tener acceso al agua potable, a a un sistema de cloacas y bueno, a claro. la luz, ¿no? Ya, claro. bueno, son cosas que uno no puede que no estén planificadas y en realidad este este eh, estas no planificaciones son eh son así son eh, cuestiones que es referente de que eh, son planificaciones pensadas para no hacerse, digamos, o sea, no hay intención política ni voluntad para planificar y mientras sigue la desigualdad y mientras siga este tenemos cada vez más pobres sin eh, sin oportunidades, este y bueno, y pasar lo que pasa, digamos, es una ciudad que va progresando pero haciendo mal y, y cada día que pasa se nota una situación que genera esta desigualdad genera eh, violencia digamos uh -huh. eh, la violencia venida desde arriba hacia abajo no la de abajo hacia arriba y atrás bueno, la Plaza Nadia reclama esta cuestión de su vida porque si vos ves diarios de aquí como que se ¿sí? yo el Cordillera no es muy, eh, todas las primeras planas del Cordillera no tienen que ser ser educativo actual, ser romano actual, o sea que se se favorece esta situación de inseguridad, que yo sí claramente lo personal no la siento, pero bueno, se ve que mucha gente lo siente, por eso vas a hacer más policía sin preguntarse este eh quién es esa policía, digamos, quién es el que quién se eh, desempeña esa policía y cómo se dirige, cada vez eh, eh, pide más Estas cámaras de seguridad son la verdad, a mí me ha llamado la atención este hecho de de pensar que las cámaras de vigilancia solucionan algo, uh -huh. este y en realidad eh su función es más por control social. Claro. Sí, bueno, bueno, así es la, la, la cosa. Ah, con respecto a que hombre, que por decir que lo que sí y previa a todas estas denuncias y a estos procedimientos que se le dispuso. Era un tipo eh que tenía era bastante mediático. Ajá. Uh -huh. Yo estuve reviendo las noticias y este eh, hicieron varias cuestiones así de tipo mediático, por ejemplo, como citar al defensor del pueblo, no, al enemigo, a el mismo, el año pasado o al año pasado para que vieran las condiciones de la cárcel. Eh recordemos que, que este penal 3 antes era una cárcel. Ca uh -huh. Bueno, tenía que no era cárcel, sí. sino que era un lugar donde este, los procesados estaban hasta que se terminaba su procesamiento. Sí. <coughs> este eh, eh, y por lo tanto si las condiciones son deplorables, siempre fueron deplorables desde cuando era alcaldía y ahora aún más porque todavía es más preso. Entonces eh bueno, Pauleste como hace un acto eh para demostrar las condiciones deplorables de Cáceres eh llamó al defensor del pueblo de la municipalidad para que constatara eh, eh también estuvo eh también mediáticamente pidió más policía va más, más eh gente en el penal porque no alcanzaba la cantidad de gente también estuvo eh acompañando los reclamos de aumento de sueldo, pero todo de una manera este con mucha difusión, digamos, ¿no? Este como mostrando que bueno, que él estaba por por el en el pueblo y poco después sale esta denuncia que había había una denuncia anterior de un preso que fue trasladado uh -huh. eh bien más sin consultarlo este de hecho eh, ese traslado según que este este muchacho que también nosotros hablamos según José Gómez fue todo un arguis para para para este que la causa se retrasara porque ya estaba por eh, tenía unas salidas estas que Sí. Eh, en gemi este en una situación de casi estar de salida. Uh -huh. Definitivo, todo esto lo retrasa, es que tiene fue el mismo que eh denunció que no le permitían estudiar. Uh -huh. Sí. Y que hizo huelga de hambre, sí, bueno, es una cuestión media esta situación del poblete era un tipo muy eh muy muy de, de salir a los medios, dice. Bueno, eh Patricio, la verdad que muy completo el informe y aquí las organizaciones sociales eh realizaron el otro día un una una marcha significativa eh por, para demostrar, digamos que no nos interesa ese tipo de seguridad, ¿no? Así que bueno, eh esperemos que desde las organizaciones sociales se sigan realizando acciones para poner a esta persona y a todas las que hagan falta en otro lugar y no en esos lugares de poder en donde sabemos que se maneja no solo mucho poder, sino también eh mucho negociado económico, ¿no? A partir de todo que se maneja. Estamos eh en contacto con Patricio de FM Gente de Radio de Bariloche. Patricio, muchísimas gracias por todo este rato. Bueno, gracias a ustedes y Seguimos en contacto. Buenísimo. Y continuando con el tema de la seguridad. A ver, vamos a acomodar micrófonos. Seguridad que empieza a repetir un patrón, ¿no? Ese patrón del reclamo de cierto sector de la sociedad, como lo veníamos viviendo desde hace algunas semanas por aquí en la localidad. esa seguridad que como decía Patricio pide más cámaras, pide más policías, esa esa seguridad que intentan ver desde o decir que de qué va ahí. Bien, bien. Ahí, ahora sí queda. Y leyendo a, a lo que veníamos diciendo de la seguridad con cámaras y más policías eh está pasando en localidades muy pequeñas como la de Lloyo, por ejemplo, donde ya fueron instaladas las cámaras, uh -huh. donde esas cámaras apuntan hacia la municipalidad, hacia el juzgado de paz, instituciones del estado que quieren saber qué resguardar o ver qué pasa en los alrededores, en esto del control social, ¿no es cierto? Como la violencia ejercida desde arriba, que ando muy uh -huh. con las palabras de Patricio que ocurre en Bariloche, pero que repica en al dólar de ancho de de toda la Argentina y hasta Latinoamérica también, ¿no? como un modelo ya eh con con mucha fuerza de de intento de instalación. claro, un modelo que cada vez que hablamos de esto hace falta recordar, es un modelo que a partir de la transformación de la escuela de las Américas que tenía Estados Unidos para entrenar a los militares dictadores de toda la década del 70 eh de América Latina se transformó en el Plan Colombia, lugar a donde se cambió la estrategia y en lugar de entrenar a militares para militares golpistas para para hacer se de del poder político en los países latinoamericanos y poder instalar el plan eh, neoliberal, el plan económico neoliberal eh el cambio de estrategia tuvo que ver con eh en la en el Plan Colombia hacer ensayos en en el país de Colombia justamente contra la insurgencia popular y eh poder instalar el el neo neoliberalismo eh en condiciones de democracia de democracias entre comillas o democradurias como también le llamaron en algún momento. Por eso la la aparición de los códigos contravencionales de eh estas eh los consejos de seguridad consejos de seguridad estos nuevos grupos de élite de la policía, este entrenados eh allí en Colombia, por ejemplo, o por militares estadounidenses. Eh bueno, todas estas eh fórmulas que está utilizando el poder económico internacional, Estados Unidos en general desde hace muchísimos años, ¿no? Así es, y volviendo al inicio de lo que fue esta nota con Patricio, nos toca hoy recibir aquí en la localidad de Bolsón a un comisario que formó parte de, de la dirección de un penal, el penal de Bariloche, y que sufre estas denuncias y esta investigación por, por los casos de torturas allí ocurridos en el, en el, el año pasado. Allí en el año pasado. Nos damos un poco de música para continuar con la información. Vamos a seguir recorriendo el país en este entre dando las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos con distintos casos que rozan también todo lo que tiene que ver con esto la seguridad y el accionar policial. Nos vamos en trote de música y volveremos con alguna otra nota. Dale. no tener hambre me alcanza con no tener frío me alcanza con no tener miedo me alcanza con no beberle a nadie ni un peso ni un beso una explicación puede ser que esté equivocándome puede ser que esté haciendo mal las cosas que tengo que reaprender Uf, tantas cosas y decirme quién me va a guiar a mí acá en este infierno si sí. guerras de todos contra todos pan, pan, los reclamos reclaman sólo Mani mani mani mani pan pan, ya nadie pretende en libertad, ya nadie pretende en libertad, ya nadie recuerda que para poder vivir hay que ser libre. Te preguntas por qué nadie reacciona, mientras tanto vos yo, ni ¿pensás por qué no reaccionás? Parece ser que voy a volver a repetir una vez otra vez cada vez más que la única reacción válida está adentro. கிளாம சொல்லி மாணி மணி மாணி சொன்னது எப்படியா லீவ் எடுத்தா சொன்னது எப்படி தென்ன லீவ் எடுத்தா சொன்னது எடுற கூட பாரப்போ அதுக்கீவிர ser de la plata si el día que te hagas a morir te vas a morir igual que yo que vos que todo es tuyo y soy சால இப்ப சசமா சசமா ஆ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 Saludamos a todos y todas las entrenadas y entrenados en esta mañana de lunes los feriantes desde la Patagonia, siendo el feriado de agosto que nos toca a este programa mañanero informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Saludos a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, saludos a Córdoba, también la Rioja, también Jujuy. Bueno, y saludos a también a todos los que nos retransmiten, no solo eh las que hacen parte, digamos, de la producción y y de la puesta al aire de de los enredando nuestros de cada día, sino también a quienes este nos retransmiten, entre ellos se suma gente de radio de Bariloche con quien hablábamos recién. Eh, así que bueno, un un saludo a todos y a todas las compañeras y compañeros de distintos medios comunitarios alternativos y populares que van sumándose a esta a este programa informativo matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Abrazo grande también para la comarca que hace rato que desde la radio no vimos haciendo un informativo local. ciertas circunstancias nos los están impidiendo, pero ya en breve estaremos también, más allá del aporte y la participación en este Enredando la Mañana, también vamos a estar con un informativo desde Radio La Negra y por www.radiodalanegra.com.ar o www.rnma.org.ar hacia el mundo, así que abrazo grande para todas las personas que por allí escuchan. Cortando la mañana podemos hacer un poquito de literatura, que a veces nos gusta escuchar, nos gusta compartir material que fuimos desarrollando y, y y archivando aquí con algunas visitas y algunos proyectos radiales que que intentamos hacer. En este caso trajimos un audio de un escritor local patagónico en su propia voz, en su propia voz, lo cual también es un lujo, digamos, ¿no? un relato de sus propios escritos a partir de su propio libro este Flores y Corchos para los locales ya sabrán que estamos hablando del Gonzavera, compañero de Radio Fogón también, Radio Hermana aquí de la localidad del Hoyo y y elegimos un odio que compartimos una mañana ahí con música en vivo, estaba también el compañero Leo Pi, estaba Alfredo Gobio, los músicos también locales. Y improvisando ahí una musicalización de una entrevista que mantuvimos Y un texto de este libro Que, que bueno, ahí lo presenta un poco el Gonza en inicio antes de, de su lectura Muchas veces pasamos a Galeano en su propia voz Muchas veces pasamos a Cortázar en su propia voz Esta vez, con algo local A otro grosso El Gonza Vera El Gonza Suban el volumen y disfruten Ay, va. Los domingos y los domingos a la mañana para mí es me me me conduce directamente a arriba llego a, a a la casa de mi abuela, mi viejo me llevaba todos los domingos a la casa de mi abuela, una chilenita petisita de 1,40 <risa> más o menos que hacía empanadas, pero digo en todos los domingos empanadas fritas en en la cocina, una cocina que yo acá nunca vi, que son las cocinas vocio, unas cocinas con unas planchas así de gruesas eh arriba y que en, en principio eran para carbón, pero después se las han adaptado para para gas. Y tienen los mecheros así que le dan masa, ¿viste? Y eso calienta todo, ¿no? Un <risas> río así, imagínate. Este, y bueno, ahí ahí de los domingos de la mañana hay un personajito, un, un un personaje muy muy muy lindo en la casa de mi abuela que se llamaba Delfín. Y bueno, Eh este este texto habla de del fin y de una tía que tenía yo también de fin chileno y y mi tía también Jimena eh con una historia de amor eh no dicha. Mira, <risa> casa vecina ¿no? y bueno, me acuerdo del fin que era que iba lo mismo a la mañana, que ahí se estaba tomando un cafito el fin y Y me decía que yo era muy chiquito, digamos, y que me iba a dar un jugo, que me iba a hacer crecer el jugo de la Pantera Rosa, me decía, viste, que iba a crecer mucho. Y me daba un jugo, a ver, pero no era el jugo de la Pantera Rosa, me daba. Así que, bueno, y este... ¿me acompañan, chicos? Estamos acá, va. Este texto le puse título El Pensionista. Y, y va así como recorriendo un, un paisaje rio gallense. Esta es la ciudad de, de Río Gallegos, en el extremo sur de la Patagonia. Este es mi pueblo, de soles indecisos. Este es un barrilete arrancado por el viento de las manos de un niño. Esta chilena peticita que cocina empanada de carnes fritas en la bocio, es María, mi bisabuela. Este es... Suiente el Gavino, mi abuelo, compraba bolsas en el puerto. Mira, ahí está Gavino construyendo la casa de chapa y madera. Este de los bigotitos era lo Charles Bronson en el film. Apareciendo con su barijita en 1960 en la casa de mi bisabuela a pedir pensión. Acá el fin tiene 17 años y viene de Chile a buscar trabajo. Tímido del fin, calladito. Pero sabes que tocaba el acordeón como todos los pájaros del mundo. Ahí, santo huacho bailando cueca en el patio entre flores y corchos. Esto debe haber sido para un 1 de enero, seguro. Todos los vecinos meten a paso doble, mira, mira que vino la Elsa. Esa era la hija de María y Babino. Mi tío Era enfermera ella Y ese con la botella de Robert El hijo de Aaron El hermano de Elsa Ese que sonríe con el acordeón es de Delfín Elsa bailando y a Delfín que le brillan los ojos Es increíble como pasaron los años Y Delfín que se fue quedando En la casa de María En la casa de Elsa y de Gavino y de Roberto Para María y Gavino era un hijo más Y para Roberto un hermano. Y para Elsa. Para Elsa quizás también. Hace unos años primero murió Valino, después Roberto, temprano, tempranito. Y ahí todo el fin con María y con Elsa. Ahí el delfín y el pensionista que por no molestar el descanso de su amigo, de su hermano Roberto. No volvió a tocar el acordeón. Dicen que desde la noche que murió Roberto, el acordeón duerme en un ropero. Calladito quedaron paja de mundo. Acá del fin con Elsa y María. Acá del fin llevando a la abuela al médico. Acá se lo hacer con. Siempre tímido. sentado en esa silla de cuerina al costado de la bocio, o en ese sofá medio desarmado en la entrada de la casa, siempre adentro y afuera, acatándole comer al canario. Siempre adentro y afuera. Y siempre soltero Delfín, nunca se le conoció a novia, ¿sabes? A Elsa tampoco. Siempre sentir a la Elsa. Mira ahí cómo se ríen los dos. Después se casó con Elsa. Ahí se lo ve triste Delfín. Después se formó en María. Es raro porque Delfín había logrado comprarse una casita en el pueblo hacía ya muchos años, pero nunca se fue a vivir ahí. Prefirió seguir siendo el pensionista hasta el final. Ella, Elsa y María, hija y madre, murieron casi juntitas. Y ahí está Delfín, el pensionista abandonando la casa para siempre y ahí poniendo flores en las tumbas del amor qué silencioso este el fin que sigue sin hablar el acordeón callado lleno de abrazos y secretos sabes que Tava influída, tá dançando tchá-tchá-tchá Tá dançando tigiçá, ganha curta e bem pagá Tava influída, tá dançando tchá-tchá-tchá Tá dançando tigiçá, ganha curta e bem pagá Oh mamãe, escouse eu vergonha Vamos te abordar, eu vou cinturar Oh mamãe, escouse eu vergonha Vamos te abordar Cintura Oh menina Já vou esperar já, oh, já vou saber Venha a cintura ao temer Oh menina Já vou esperar Já vou saber Venha a cintura ao temer Tava influída Tava nação chá-chá-chá Tava nação grisa Venha curtir e bem pagar Tava influída Tava nação chá-chá-chá ada som tingisa, minha curtim pim pim pa da. Ó oh, mamãe, isso com vergonha, ó oh, moscabodá. Bassingurando. Oh, ó mamãe, isso com vergonha, ó oh, moscabodá. Bassingurando. Sabe fluida, tada som cha cha cha. Dada som tingisa, minha curtim pim pim pa da. Rifluída, da danção, tja, tja, tja, Tava e fluida, da danção tchá tchá tchá Da danção tinguiça, ganha tudo bem pra dar Tava e fluida, da danção tchá tchá tchá சதா சம்சா பஞ்சு மேம்பிசு ஓ மோஸ்டோட தா சோச்சிசா மையா தோட்டி பெண்பா தப்பி தோா சம்ச்சா தா சொி கீசா மையா தோட்டி பெண்பா ஓமோ விர்தோனா ஓமஸ்கோதாம் ஓமோ விர்தா ஓமஸ்கோதாம் a cintura com inimiga já vos para já vos diga mas a cintura tem com inimiga já vos para já vos diga Sí, eu que me No, no quiero la comba. Me parece que No, no quiero la comba. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al, al Barrio Nuevo y me ponés me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo el paro. No quiero la conversión, no. No no me hagas la conversión, hombre, por favor, por favor. Y qué? a ver, ¿qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? Hola. Sí, hola. Rally. Rally. Hola, Rally, nos estás escuchando? Rali, ¿nos estás escuchando? Upa. Lo no teníamos al Rali Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. Vamos tarde ese camino que abrazar. A ver Rali, si ¿sí nos estás escuchando ahora? Y hola. Hola Rali, esto es Carlos Garmendia. Y de ahora en adelante usted sería un Merotonson del Lago del Terror. Vamos a practicar. ¿m? Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno, hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Entéralo. Hola, señor Thompson. A ver, Radif, si ¿nos estás escuchando ahora? Sí, hola. Hola, Radif. Soy Carlos ah, Garmendia. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson y le pise en pie, usted mueve la cabeza. ¿Entendido? Hola, señor Thompson.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 enredando las mañanas hasta las 12 hasta las 12 En lo que queda de este enredando de las mañanas vamos a intentar meter la última nota, tiene que ver con un caso de atillo fácil, un caso de estas causas armadas que se vienen dando como venimos contando en estos enredandos, en particularmente hoy. Eh este caso tiene que ver con la familia Núñez, está Francisco Núñez detenido hace más de un año y Diego Núñez asesinado. eh por la policía en otro caso más de gatillo fácil. Vamos a escuchar un audio que es de un video que está en YouTube donde habla el padre de Diego y Francisco y también la hermana eh que nos relata un poco los hechos y nos pone en contexto para la próxima comunicación. le pasó que el día de su cumpleaños el 19 de abril de del 2012 sale a festejar su cumpleaños con un grupo de amigos eh cuando están volviendo eh, en el barrio de Caballito entran en un pasillo de un edificio de donde sale un un policía allá en Tocarbona y así literalmente Diego es asesinado. Se o ejecutado, ya que muere en Cuclillas y a partir de ahí empezamos la la lucha por eh saber qué pasó. O sea que Diego no volvió a casa. Al tercer día lo encontramos en en la morgue. oficial de capital, cuando Diego tenía sus documentos, tenía su radio Nextel y nunca nos comunicaron lo que había sucedido con Diego. A través de de la lucha hemos sufrido acosos desde la parte policial, eh dos intentos de secuestro de Lucía, mi esposa, la mamá de Diego. Y eh ahora Francisco está preso hace más de un año por una causa armada, por un intento de homicidio. Ahora la pregunta es, ¿por qué la policía, el juez no ve que la policía tiene tanto interés en que a Francisco le pase algo, ya que sufrió eh alegueya dicen apremios ilegales, eh tiene una causa abierta por apremios ilegales dentro de lo que es de Devoto, la cárcel de Devoto? por los mismos eh, policías eh nosotros le decimos torturas a lo que ellos dicen apremios ilegales. Tuvo dos intentos de incitación al al fisible por ahorcamiento. Por eh, eso nos viene pasando por eh por el trabajo de conseguir justicia por Diego. La justicia ha sido sorda a todo lo que planteamos. eh tales así que Carmona con todo lo lo que tienen contra a partir de un eh una reconstrucción del le, del hecho eh ni siquiera está imputado en la causa. A 2 años de la muerte de Diego eh Francisco ya hace un año que está preso por una causa armada para amenazarnos y acallarnos. en nuestra lucha. Siempre así como niños, estuvimos en el final de del مصo. Tiene un palo muerto, una cosa de de antidisturbios fácil. Yo soy nadie más de una causa vaga y no es justo que todavía a estos años siga habiendo este tipo de hechos. Por parte de la policía, le escucho a una persona que viene presa por pedir justicia por la muerte de un ser querido. Estamos convocando a todos para que Francisco pueda salir en libertad. Para dar también a la gente que nos está apoyando para justicia por Diego Núñez y libertad para Francisco. Y les invito a todos el día 19 de agosto a participar de el juicio de Francisco. Y bueno, muchas gracias a todos por apoyarnos, se lo agradezco de corazón. Luchar contra el gatillo fácil y las causas armadas, la violencia institucional que eso existe, por eso también Eh, mostramos a la sociedad y pedimos que nos acompañe en esta lucha, porque a cualquiera le puede pasar, a cualquiera que levanta la voz eh por ser joven, por ser pobre, luchar contra este flacón que sufre eh parte de la sociedad y y parte de la sociedad que no escucha, que eh no escucha y no ve. Por eso he pedido lo acompañé el día 19, 25 y 26 de agosto para ponerle fin a todo esto y que no haya más víctimas jamás. Bueno, y ahí escuchábamos este audio eh a Omar, papá de de Diego asesinado papá de Diego y Francisco Núñez, Diego asesinado por gatillo fácil y Francisco que aún continúa preso y mañana comienza el juicio y ahí va cerrando esta convocatoria que escuchábamos recién para eso hicimos contacto con Soledad ella es miembro de la coordinadora antirrepresiva del oeste ¿Qué tal Soledad? Buenos días. Buenos días, hola a todos y todos. ¿Qué tal? Bueno, hola. queríamos un poco dar difusión de esta convocatoria para mañana martes 19 a las 9 de la mañana allí en la ciudad de Buenos Aires. sí, en el toque 24 eh, en Paraguay 1536 y a las 9 realizaremos una conferencia de prensa eh y bueno, ya a las 10 digamos eh está previsto el juicio con personas de derechos humanos, eh algunas referentes también sindicales que, que están apoyando la causa. Eh así que sí convocamos a todos y todas a A, al juicio, ¿no? A apoyar a la familia y aparte en paralelo que se va a realizar el juicio, nosotros vamos a estar a raya abierta en la puerta del tribunal, ¿no? Porque trabajamos con otras causas armadas, no solo la de Santico, porque bueno, es eh hemos en esta última década hemos tenido un nivel de pires de, de esos garrón que que es terrible, ¿no? No no no es lo que dice el el discurso mediante, pero si sí nosotros en la realidad concreta eh, cómo estamos interviniendo en las cárceles, vemos que que la la situación eh digamos En estos últimos 6 se ha agudizado la escasez en las comisquerías y y bueno, y no, no no es lo que no no es lo que quiere la la mayoría de de la población, ¿no? Venimos desarrollando en esta mañana también y a lo largo de lo que va este enredando que comenzó en marzo Muchísimos casos en muchísimas provincias, lo tenemos en La Rioja, lo tenemos en Córdoba, aquí mismo en Río Negro tenemos el caso de de Coco Garrido también asesinado dentro de las comisarías y bueno, y esta causa de de la familia Nuñez que que por luchar también por el asesinato de Diego Francisco termina con una causa armada allí en en preso, ¿no es cierto? Y mañana comienza ese juicio y bueno, queríamos acompañar desde aquí, desde la Red Nacional de Medios Alternativos a a, a difundir esta convocatoria, a visibilizar también este caso que que ya pasa a ser patrón en en muchísimos en muchísimos lugares y que esta área también nuestra eh sumarnos a la lucha. Sí, sí, sí. y bueno, vol necesitamos, ¿no? Necesitamos interpelar a la sociedad, ¿no? Que que pide más policía, más eh digamos, las fuerzas ¿no? con más policía, habrá más causas armadas, digamos, afectan nos nosotros tenemos eh, llamado todo el tiempo, todo el tiempo eh no damos abasto, digamos, no solo nosotros que somos compañeros organizados y dependientes en la cantidad, pero quienes pertenecemos que digamos, compañeros que están en digamos que está más por dentro del estado, nosotros sea, también nos dicen esto, ¿no? Que que la falcuración del tema de Buenos Aires, hoy hay un pibe muerto de la policía. Digamos, eh, cada cada 38 horas muere un preso en la jurisdicción de las cárceles de Argentina. Eh manejamos unas cifras que son de terror y queremos que el aparato represivo está intacto, digamos, no no, mira el aparato que de de, de, de la última dictadura militar se sostiene y lo vemos constantemente, no lo vemos en el cotidiano. Así es, Soledad. Bueno, te agradecemos mucho y volvemos a a convocar para mañana 19, 19 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos decís la dirección, por favor. En Paraguay 1536 a las 9:30. Eh, José continuará el 25 y el 26 el veredicto. Bien, entonces seguiremos en contacto desde Entredando de las Mañanas. Mañana seguramente los compañeros que le toquen allí desde la Ciudad de Buenos Aires harán algún contacto para replicar esta conferencia de prensa y cómo va avanzando en esta primera jornada por la libertad de Francisco Núñez y justicia por el asesinato de Diego Núñez. Sí, gracias, son. muchas gracias. Gracias a vos, Soledad. Hasta luego. Hasta luego. Bien, y así vamos cerrando este entregando la mañana ya en horario y algo pasado. Sí, y bueno, con yo pensaba mientras escuchaba Soledad que es un poco también lo que le pasó a la familia de Luciano Arruga, ¿no? Eh eh persecución a las familias que reclaman justicia ante la represión, ante el asesinato y creo que bueno que en el caso de la familia de Luciana Arruga se logró revertir gracias a la gigantesca reacción popular en todo el país y a través de muchos medios de los nuestros, de los comunitarios alternativos y populares que pudimos salir rápidamente a a visibilizar esta situación, ¿no? Así que bueno, eh ahí está lo que cada uno puede hacer. salir a la calle, salir a participar en estas movidas eh porque sabemos que tienen poder, pero si no nos tienen a nosotros no tienen nada. Así es un reando más desde aquí, desde la Patagonia, hoy feriado, 18 de agosto, pasamos el 17 al 18, algún cruce sanmartiniano hizo que hoy nos encontremos con Ponele. con algunas ganas de no ir a trabajar. Algunos otros estarán trabajando, así que un abrazo para todos y todas los que estuvieron del otro lado del parlante. Desde aquí Diego Javier haciendo este entregando las mañanas para la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana a través de otro entregando las mañanas. A partir de las 10 horas Girando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. La radio suena, sonbla con Eva. Son la punche, la rata pero la colectiva alternativa. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enrando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma எழு mm -hmm. <laughs>